En Radio Betis, Green in Jazz. Con Juan Carlos Rivero. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva sesión de Green in Jazz. Hace unos meses hicimos una pequeña y modesta incursión en el mundo de las grandes orquestas, las famosas Big Band. Disfrutamos de sonidos de muchas de ellas y hablamos de sus peculiaridades, sus directores e influencia en el jazz, de sus problemas y su declive. Dedicar esta sesión de Greening Jazz al hombre que quedará para la historia como el creador del lenguaje musical de estas grandes formaciones, el inventor de una fórmula y un sonido que desde hace casi un siglo sirven de referencia a casi todas las orquestas del mundo: Williams Basie, más conocido como c o u n t Basie, el conde. Para los que somos fans de las grandes orquestas formadas allá por los años 30 del pasado siglo, afortunadamente en las últimas décadas han surgido numerosas formaciones que mantienen viva esa llama tan genuina del jazz. Aunque ya no sea lo mismo sin el personaje protagonista de hoy y que nos dejó casi con 80 años en 1984. Con él desaparecía el espíritu de la gran y eterna tradición. La personificación del arte de hacer sonar dieciséis músicos como si fuera uno solo, Count Basie. Era Broadway. Count Basie、eh, fue un excelente pianista y un músico con una honestidad a prueba de bombas. En Radio Betis. Greening Jazz con Juan Carlos Rivero. El conde hizo de su orquesta el modelo a seguir, siempre querido y respetado por todos aquellos que se sentaron a tocar bajo sus órdenes. Escuchábamos a la orquesta de Count Basie en Bubbles en 1943. Uno tiene que pensar que tan solo entonces había recorrido solo una quinta parte de ese camino musical que le llevaría 40 años, algo poco frecuente en el mundo de las orquestas. Basie no fue compositor ni arreglador, y el hecho de que todas las orquestas lleven a lo largo de toda la historia su indiscutible sello es algo realmente único. <música> Pianista experto en el arte de acompañar, este embajador del jazz dirigía a su banda desde el piano con gestos、eh, a menudo imperceptibles, como el más discreto de los líderes en medio del afecto y el respeto de sus músicos. En Radio Betis, ...Green In Jazz... con Juan Carlos Rivero. c o un chico de Red Bank, un pequeño pueblo de New Jersey, Harlem, que estaba al otro lado del río Hudson, tenía un atractivo especial. Harlem tenía dos caras en aquel entonces, una de día y otra de noche, igual que ahora. La cara nocturna estaba llena de diversión con bares, cabaret y salas de baile como el Savoy o el Cotton Club, con orquestas, cantantes, bailarines y pianistas en abundancia. Basie los oía a todos. Pero Harlem de día tenía una cara distinta, marcada por la necesidad de sobrevivir. Una de las formas de costear la vivienda era dar guateques abiertos al vecindario, cobrando una pequeña suma a los asistentes para, de paso, pagar y poder vivir los músicos. Así comenzó Basie ganándose la vida, como también de pianista, para amenizar el cine mudo. Más tarde comenzaron las giras y el music hall. Los legendarios Fat Weller y Pete Johnson serían sus referentes, como bien dejaría dicho con Basie. Mi principal influencia me vino de Fat Weller. Era realmente mi ídolo. Él fue quien me enseñó lo poco que sé de órgano. Y yo le observaba y tocaba con él, intentando crear un estilo de piano como el suyo. Lo cual era francamente piano, difícil. Ya basta, no puedo seguir con esta pieza. Dejémoslo así. la Oportunidad de visitar Kansas City en los primeros años, incluso antes de los Blue Devils y de la orquesta de Benny Moten, porque la compañía de variedades con la que viajaba actuó allí con un espectáculo que se llamaba Hippity Hop. Me gustaba pasearme por la calle 18. Había un ambiente sensacional. Podía s oír blues desde cualquier puerta a ventana. Pianistas fantásticos que tocaban blues. Allí oí por primera vez cantar blues de verdad. No recuerdo nombres, pero vaya si cantaba. Y aquel tipo en particular, Pete Johnson, el pianista. Me fascinaba tocando blues. He was a guy that I really i d o l i z e d at the Foss Blues c l a y t o Basie vivió a principios de los años 30 en Kansas City como pianista al frente de la banda de Benny Moten. Fueron ocho años donde adoptó para numerosas piezas lentas el ritmo del 4x4. Nació el ritmo que se llamaría Western Swing. En Radio Betis, Greening Jazz, con Juan Carlos Rivero. A la muerte de Benny Moten, la formación se deshace y b a s i e presiente que es su momento y monta su propia banda, reclutando a un buen ramillete de buenos músicos que le acompañen en el proyecto. Su éxito empezó a subir gracias a la radio. Cada domingo por la noche salíamos en antena durante dos horas. Casi siempre se nos acababa el repertorio, no nos faltaba media hora. Así que nos inventábamos algo con arreglos espontáneos, y el presentador venía y preguntaba: ¿Cómo se llama este? Y le decíamos cualquier cosa, y así sucesivamente. Un día, todavía quedaban 15 minutos, y empecé a improvisar una melodía en Fa, y luego cambiamos a Re menor para los solos. ¿Cómo no? El tipo vino y preguntó el título de lo que habíamos tocado. Miré el reloj. Faltaban diez minutos para la una y le dije: Esto se llama One O'Clock j u m p e época 1936, era duro、eh, que una pequeña banda de provincias pudiera entrar en Nueva York a tocar y pasar de una pequeña sala de 100 personas a clubes de baile para 2000, y especialmente si la banda era de color. Sin embargo, su sonido elegante, genuino y relajado les abrió puertas tan grandes y prestigiosas como las del Apollo Music Hall. Con esa sección rítmica tan sutil que no empujaba, más bien parecía flotar y te incitaba a bailar. Radio Betis, Greening Jazz, con Juan Carlos Rivero. En la orquesta de Basie, el solista era el rey. Los arreglos eran meros soportes para los grandes improvisadores, algo muy propio del jazz y que Basie llevó a un punto álgido a lo largo de su trayectoria musical. La orquesta giraba a. En torno a la sección rítmica y los asos tenores, como el de Leston Young. Tiempos ya había numerosas bandas, pero la de Count Basie en locales tan emblemáticos como el mítico Savoy era la número uno. Sobre los años 40, en plena apoteosis musical de la banda, lo dejamos por hoy. Seguiremos en una segunda entrega con la enorme trayectoria musical de Count Basic, que tras la Gran Guerra seguiría en lo más alto durante cerca de medio siglo. Así fue. William c o w n Bazy, uno de los últimos representantes de esos pioneros que escribieron las páginas más importantes del género que nos ocupa aquí cada siete días. Recordad, como siempre, que en la descripción del programa encontraréis el track list de los temas escuchados hoy. Nos encontramos en siete días en Green Injas. Gracias por estar ahí. Hasta entonces, ser felices. Adiós.